La porción, o por el SAF, de esta semana, titulada SAF, ordena. En esta semana, ella se enfoca en forma específica a los j u a n i n a los sacerdotes. por tal motivo, comienza con las siguientes palabras. Ordena a Aarón y a sus hijos. En la parallá anterior, p u d i m o s observar cuando estudiamos Que las ordenanzas habían sido para, solamente para los hijos de Israel. Mientras que en esta baraja de hoy, la ordenanza está dirigida a los hijos de Aarón, quienes son En definitiva, los que se ocuparán exclusivamente de los k o r d a n o t s los sacrificios rituales. Pues la ley a c t u a prohíbe a c o d a s a s p e r s o n a ajenas a los k o r d a n o t s ajenas a los j u a n í e tener participación en dicha. Con dichos rituales. En la Payap SAF de hoy veremos una enunciación complementaria de las leyes sobre los, cor sobre los corbanos, s a c r i f i c i o s rituales. Y también señala cómo existen. diferencia entre las acciones y las intenciones en la persona que lo ofrece. El t e r n o quien encolina las mentes y los corazones del hombre. En el libro de Isaías, Dice lo siguiente: ¿Para qué me sirve, dice el rey, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados estoy de holocausto, de carneros y de c e b o y de animales gordos, no quiero sangre, de bueyes, Ni de ovejas, ni de machos cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a p r e s e n t a r o delante de mí para o l l a r mis actos, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día s de reposo, el, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Esa sería capítulo 1, 11 al 13. Amados, esto nos da una idea de lo importante Que son las ordenanzas de Dios y su aplicación personal, de cumplirlos con un sentido de responsabilidad y de un corazón sincero. Lo que quiere decir que no es un simple hábito, sino que representan una experiencia Vivir. Los mandamientos, los mismos t del Eterno, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque ellos nos dan vida mala. No repetirlo, o hacerlo por repetirlo, o por hacerlo, sin ningún sentido. Debemos de De sentir cada expresión cuando pronunciamos o hacemos algo que los t e r n o nos ha demandado. Debemos de internalizarlo y que vaya dentro, que vaya、eh, siendo parte de nuestras vidas. Porque así, así va a enriquecer nuestra relación y el conocimiento con nuestro Padre Celestial. Ahora que no hay templo para ofrecer los sacrificios rituales impuestos por, por el Hashem, La palabra de Jacob nos insta a que hagamos sacrificio de la forma siguiente. Dice Romano 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable al Eterno, e x p u e s t o culto r a c i o n a l Esto malo equivale al servicio que se hacía antiguamente en el Templo. Y continúa diciendo, diciendo, según Romanos 12, no os conforméis al estilo de vida. De tener presente, sino transformado por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Presentar nuestro cuerpo, amado. Presentar Nuestro cuerpo como sacrificio vivo es, viene siendo una exteriorización de nuestro carácter. Viene siendo una exteriorización de nuestra conducta, de nuestros deseos, de aquellos que nos afectan integralmente h acero l de esa forma. Si lo hacemos de esa forma, se, manifest se manifestará la gracia del Eterno sobre nosotros. Cumplir c u m p los i r l mandamientos tiene un efecto restaurador, porque al h acero l nos lleva de victoria. En Victoria. Está hablando todo el daño ocasionado por los efectos del pecado en la vida, tanto espiritual como emocional. Tenemos como norma, o tenemos como norma aquí en v e n e o que todos los l e s hacemos ayuno y oración esta ofrenda que hacemos al Señor es porque lo hacemos como una ofrenda al Señor los motivos cuáles son a c e r c a r n o s al eterno déjame decirte amado todo mandamiento todo mandamiento tiene el c o ¿Saben l ser. s r a por qué? Porque cumplir con j o s h e m nos va restaurando esa relación que perdemos de vez en cuando. ¿Sí o no? El s i c l o 2 me gusta pasar, dice, Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, donde toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Esto es p a s i q u í n la causa de ley. Hablan, hablan sobre las leyes para dos holocaustos que se ofrecían diaria, diariamente en el santuario. Eran llamados, en hebreo, g o l b a n Tamí. Ofrenda eterna. g o l b a n Tamí. Como está escrito en Shemot, Ésodo ¿no? 29, 38. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos c o r d e l o s de un año por día, siempre. Podemos entender que la Torah comienza con la enunciación De las leyes del sacrificio llamado o l a o l a Holocausto. ¿Por qué? Porque este, este sacrificio, este es el más importante entre todos. Ya que nuestros sabios de linda memoria d i c e El holocausto se ofrecía como expiación, expiación por nuestro pecado, por pensamientos del corazón. Además de que el hecho de que al cual van por la holocausto se hacía consumir durante toda la noche, Esto es, este caso es único entre todos los servicios. Este era el único que, que se hacía consumir durante toda la noche. Debido al que los pensamientos innobles, impuros, nos invaden durante el reposo. Nocturno, como tal que te miqueas, hay de los que en sus camas piensan iniquidad, imaginan el mal, y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Ah,、oh, llamado. Bien, hay un gabino, autor de un libro llamado Luz y Vida, O Hajim interpreta alegóricamente este versículo y dice que en realidad está refiriéndose al que acabamos de mencionar en Ikeas 2.1, que en realidad este altar de este pueblo. Estaría representando al mismo pueblo de Israel en su larga noche de sufrimiento haciendo alusión al exilio y a la destrucción de los dos santuarios de Jerusalén. El fuego terminará al amanecer De la redención total del pueblo de Israel. p o d e m o s decir que el altar simboliza el corazón del hombre, tal como, tal como el altar era el lugar donde ardía el fuego, así también el corazón. Es donde arde el fuego de las pasiones y de los sentimientos. Es en ese, en ese sentido que debemos, a m a d o interpretar el significado espiritual de esta orden, p e n o tapacha. El hombre debe preocuparse de que. El fuego del amor al altísimo y, el, y el él y él escuchamos por é l a t r á s el c u m p l i m i e n t o de la misma, de la mala m t o que estén siempre ascendidos en nuestro corazón y que roguemos a nuestro padre que no permita jamás que se aparezca. Esa luz que nunca jamás se apagó. A los sacerdotes, a los juaníes, les fue otorgada la misma de mantener el fuego de la, del altar encendido permanentemente. Dos llamas. Sin mi c a t i l a de mi calma. Había dos llama. s Había el estamí, estamí, fuego externo. Era el fuego que estaba encendido permanentemente en el altar, en v espera. Producía mucho calor. Podríamos decir que nosotros tenemos una chispa celestial en el alma porque el Señor nos dio de su aliento, de su soplo, nos dio vida. Ahora, esta chispa celestial solo da calor si la mantenemos encendida. c o n t i n u a m e n t e con el aceite, con el combustible de q u é De la Torah. De q u é De la lectura permanente y, la, y de la comunión diaria con el Eterno. La permanencia, el entusiasmo del pueblo de la, de, del altar y la comunión. De la h u m u n i d a d amada y la exaltación en el servicio al Eterno en todo lo que hace. ¿Por qué? Entonces, en a y e r por qué tenemos el día lunes, el día de ayuno y oración. ¿Para qué? Para acercar un poco más al eterno. Para que esa luz, ese chispa, ese fuego no se apague. Ese fuego con el entusiasmo permanentemente por la comunión diaria con el eterno. Que nunca se a p a g u e La otra luz fuego es el n e r también. Siempre hago, el, el indico y señalo la luz que está frente al Aaron College, e s una luz t i t i l a n t e que ardía continuamente en, la, en el candelabro. No era un fuego poderoso, ni siquiera, ni siquiera impresionante. Era una luz modesta, podemos decir, fascinante, tenue, pero brillante. De esto aprendemos Esta es la señal que nos recuerda, nos enseña no volvernos a r r o g a n t e La m o u e s t e es algo esencial en la Torah. Es sumamente importante para el seguidor del Eterno. Amados hermanos, con el viento de la altanería y de la arrogancia t e n e Mercedes o y se apaga la frágil llama del testimonio que traemos al mundo, debemos procurar mantener Permanentemente encendida la chispa del alma con la esperanza viva. Como usted h escrito, que debemos actuar permanentemente conforme a los deseos de j e s u e r i s Como usted h escrito, bendito e s Dios y Padre en nuestro Adón. Y su jamásía, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resolución de su jamásía dentro de los marchos. Primera de Pedro, EFA 1, 3. Debemos también ser consecuentes Con el entusiasmo y con la constancia en el seguimiento de, de la trama. Este es el quinto primero de Pedro, capítulo uno. Para una herencia incorruptible, incontaminada, en imágenes, i m á g e n s i b l e reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Amado, Nuestra actitud de amor En serio, las cosas sagradas deben ser constantes por encima de cualquier prueba. De toda prueba. Como dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que hacer afligido en diversas pruebas. Bien. Por favor, u t i i z a n d o un poco más, hay algo interesante sobre este fuego. El fuego en el altar, que debería ser permanente y que Lo menciona también el Talmud, haciendo una diferencia. En Shabbat, el fuego debe estar encendido incluso con un t impureza. e O sea, la ceniza. Lo explico mejor. La esencia del Shabbat consiste en apartarse de qué? De l o m u n d a n o En este día, el hombre se dedica a qué? i n Se dedica a las cosas del espíritu. ¿Y qué más? A los temas de h a s h e m Y por lo tanto, debe apartarse totalmente de las cosas del mundo. Por eso en la Torah dice, permanentemente, incluso en Shabbat. Mamá, vamos a ver dónde está a forma, amado. La inspiración y el fuego que podamos tener, sentir en el n e servicio a Dios, es una condición obligatoria, amado, en todo nivel de situación que podamos estar pasando. Para el A lo, a lo que acabo de expresar. Puede haber una situación opuesta. El hombre que debido a su bajo nivel espiritual, ochen e l hombre debido a su bajo nivel espiritual está en una categoría de impuros. p o d í a pensar que ellos no tienen nada que ver con el fuego permanente, con el amor y con el c r i s t i a s m o al que han sido llamados para ese servicio de Jacer. A ellos les dice la palabra permanente, incluso con i m pureza. También amados hermanos, aquellos Que en un estado de baja espiritualidad tiene que cuidar el fuego, debe cuidar el, el fuego permanente. En la aparición de hoy también vemos que no había en el Skan un lugar específico destinado a que se l e v a s e el sacrificio de v o l v á n Hatat. que era el sacrificio de ofrenda del pecado, sino que era ofrecido en el mismo lugar que se ofrecía el c o l b á n o l a el e v o c a z c a c o l b á n Hataz era ofrecido por alguien que había cometido un grave, pecado y deseaba y deseaba con todo su c o r a z ó n espiar. Pero d e b e m e decirle que, que si esta ofrenda hubiera, hubiera tenido un lugar específico, la identidad del pecador hubiera sido reconocida y esto avergonzaría al pecador. desanimándolo al arrepentimiento. Esto interesante, amado. Así, o sea, es que el lugar para ofrecer el c u l p a n o la que es el, el, el más importante que es que se ofrecía t o d la La noche se quemaba, se consumía durante toda la noche, toda hasta el día siguiente. En ese mismo lugar se o f e c í a el sacrificio del pecado, el k u r b a n hatat. Para que la persona que había pecado, Y q u e n í a un corazón realmente arrepentido, no se sintiera como señalado si este sacrificio Hatat tendría un lugar específico para realizarlo. Porque entonces todos los ojos iban a elegir s e a ese hombre o a esa mujer. ¿verdad? que había cometido un grave pecado. Hacen quiso que el sacrificio que hacía la ofrenda q u e d a r a como algo privado entre el pecador y Hacen. Estando así que el pecador arrepentido se sintiera perturbado en público. Señalado. Esto nos enseña, o esto nos enseña que Jacín, a pesar que nosotros somos los que transgredimos su t o t a h es el siguiente respeto por la dignidad humana. Aquí tenemos una gran enseñanza. Tenemos algo que este es lo mismo nos está enseñando. Amados, si las leyes de la t o r á evitan provocar la vergüenza del hombre, es nuestro deber proteger la s confidencia, confidencias que nos hacen nuestros hermanos. No que te dicen algo confiando en ti y tú salgas al comentario. No es un asunto ese tuyo. No v a l e a decir nada. Amado, é esa persona, confió en ti. No tiene por qué decírselo a otra persona, ni siquiera a t u esposo. 私たちはあなたの名前を忘に、私たちは、私たちの名前を忘れないために、私た私たちを忘れないは、私たちのを忘れないために、を忘れないたたちを忘れないた私たちの名前を忘れために、私れないれなないない Las confidencias que nos hacen nuestros hermanos. Fíjense nuestro sabio de la d i t a m e moria que aquel que a vergüenza a su semejante en público pierde su lugar en o r á n j a b u e n o Para que me pueda entender sobre la 私たちは、私たちは、私 e ちは、私たちの生命を守るために、私たちは、私たちの生命を守るために、私たちは、私たちの a 命を守るために、私たち生命を守るために、私たちの生命をるために、私たちの生命を守るたに、私たちの生命を守るために、私たちの生命 i 守るために、の生命をるの生命を Muy importantes. Y el vino lleva un, un discípulo, lleva un talmid. Y este, en plena cena, este talmid, por el g o r tumba su copa de vino y cae sobre el fino mantel blanco de Shabbat. Y inmediatamente, e l la b i n o vino a l o ojos v i v o y pensando en la vergüenza por la cual esta al mí, su discípulo, iba a pasar, él quiso parecer también descuidado. Fumando su copa de vino y marchando así, A derramar su copa también sobre mate n n e r fino mate para evitar la vergüenza de sus d i s c í p u l o Aquí aprendemos, de aquí aprendemos el cuidado que debemos de tener de no avergonzar a nuestros propios o s Solamente En casos muy especiales, donde el mismo pecado es cometido una y otra vez, entonces debe ser llamado a un e n c a r m i e n t o público para que se vuelva de su mal camino. Tal como dice p r i m e r o e l t e m u t e o a los que persisten. En pecar, depende de los delante de todos para que los demás también teman. Cuando tu hermano haga algo en propio, no exponga delante de los demás. Trata el asunto en la privacidad donde presentemos nuestra súplica pronto luego, elevando oración. Al eterno, delante del eterno, para que el eterno obe r en esa persona. Si no, bueno, algo dice, mira eso es cuando lo menciona en la t o r á el viejo allá que l l a m a r a a unos testigos. Y si a pesar de frente a los, a los testigos, Resiste esta persona en pecando el mismo pecado, entonces ya se le impuesto p ú b l i c a m e n t e Así además, todos tenemos situaciones, circunstancias, dificultades en la vida, en las que nos enfrentamos nos pueden tentar para que nos demos por vencido. Muchas veces son dificultades extremas. Cada situación que enfrentamos es una oportunidad. Pero la satisfacción que nos queda por O、por otro lado, los lo momentos v i s t e r i o s o s son vistos como escalones a ser é x i t o Pero Dios tiene otro fin en, en, en su mente para, para las dificultades de la vida y este es enseñarnos a ser exitosos. Aun cuando defendemos situaciones que producen duda, temor e incredulidad. Tenemos un ejemplo del g a b i n o de Saúl, un h i j o como Pablo, el día de su encabezación. En carcelamiento. Ella sabía cómo se sentía estar e n c e r r a d o por barrotes y paredes de piedras. A pesar de todo, su corazón, su mente estaban victoriosamente libres. Pablo había aprendido Un principio asombroso a través de su relación íntima con el Señor. l e c a b e m o s al principio. Es la relación íntima con el Señor. Sus enseñanzas nos dicen, mantén tu enfoque en disuasión, no en tus circunstancias inmediatas, Y tendrás éxito. Antes de su entrega, antes de que Pablo tuviera la experiencia que todos conocemos, Pablo se consideraba un hebreo, un fariseo, así como es, pasa a muchos hoy día. Sentido para su vida. Curso viene al camino del judaísmo a través de eso, porque tiene un sentido para su vida. La posición de Pablo como un fariseo, el entrenamiento teológico que tenía y las creencias. política, le llevaron a creer que lo habían alcanzado todo. Sin embargo, había una lucha extraña dentro de su alma, una falta de paz y de satisfacción auténtica. No se siente paz. No había una certificación auténtica. Hashem enseña a Pablo, a Saúl, que el éxito no, no se consigue por medio de lo que pudiese hacer en su carne, sino que se consigue a través de una relación y encuentro personal. Con y e s u a la educación. <coughs> Un encuentro directo con el Señor j e s h u a Ese encuentro alteró el destino eterno del alma de Saúl. En ese momento, Saúl vio la vida desde una perspectiva eterna. Su actitud cambió junto con su sistema de creencia. Por primera vez, él experimentó el éxito verdadero en cada área de su vida. Saúl vivió en victoria y no en derrota, aunque enfrentó tiempos de muchas d e s i l u s i ó n Como dice Felipe n s r e z y ciertamente aún estimo todas las cosas como p é r d i d a por la excelencia del conocimiento de su a m o s i a mi adón, mi señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al a m o s i a c ó m o p o día un hombre que había sido golpeado, dejado con muerto, abandonado y encarcelado a escribir. A escribir estas he frases tan profundas y externas hoy día. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en d i o s i ó n en misiones. Amén. p e r mira cómo es una pregunta, pero al final la respuesta es simple. Según tenía fija su mirada en su salvador. La actitud de su corazón está puesta en Dios. Él nunca olvidó su experiencia el camino, en el camino. hacia la m o r y perdió de vista el amor incondicional de j a s í n no perdamos nuestra vista y el amor amado incondicional de j a s í n en nosotros su actitud fue de compromiso en esencia Saúl、si、estaba comprometido, estaba comprometido con el camino puesto ante él por Dios. Su actitud establece la manera como usted mira la vida. Eso es especialmente cierto cuando La, desilus la desilusión y la dificultad están involucradas.、La、desilusión y dificultad. ¿Cuántas veces has tenido temor y has querido más e r convencido ¿O has, o has enfrentado algún ataque personal y se ha sentido desanimado? Saúl sabía cómo se siente ser rechazado. Saúl sabía cómo sentirse olvidado, odiado, asolado, incluso aislado y mal entendido. Y yo sí, y o puedo decir sigue siendo mal entendido. Pero él se rehusó a comparar la adversidad o la derrota o la d e s i l u s i ó n con el fracaso. Él sabía que Hashem planificó su futuro y que ese futuro te g o s a de esperanza. Hashem ha planificado tu futuro y ese futuro tuyo te g o z a e s p e r a n z a Está r e o s a d o De, de esperanza en tu vida. Amado, así que él, Saúl, no me daba todo e desafío de la vida como algo imposible, sino que creía que él, él, todo podía en Mashiach, en m a s h i a según Felipese, capítulo 4. Creía que el sistema de valores de una persona actúa como un testimonio. Lo que usted cree acerca de Dios, acerca de usted mismo, y de los principios de la palabra d e Eterno, van a determinar, amado, su grado de éxito y de victoria. Si usted cree que encuentre de éxito, entonces lo tendrá. Cada vez se busque un compás de espera en Hashem, obviamente. La asistencia, sí, y mucho carácter. e r Hashem honra la v b e d e n c i a y ya la externación. m i Amén. Esto, lo、no, último, sería m u á n importante es el compromiso. que tenemos con, el, con Dios. Una pregunta muy importante que deberíamos hacernos todos los que seguimos a Dios, a Dios de mi r a d o que es la siguiente. ¿Cuán profundo y sincero es el compromiso que tengo con Jesús? c u a n no f u i m o s sincero, s es e compromiso que tenemos con él, de acuerdo a la calidad del compromiso que hemos hecho. Así será nuestra vida y nuestra relación con Dios. Muchas veces el compromiso está supeditado r a las bendiciones que recibimos y también a Juan. o Rápido s e a c o n t e s t a d a las oraciones que hacemos con nuestras necesidades. Otras veces, el compromiso está supeditado a otro nivel que el compromiso t i en e otro nivel que es el de ir a las reuniones, leer la palabra, Y hacer tantas cosas como sea posible, con los pies y las manos, cosas que para muchos no están mal, nos da, nos trae algo que quizás todos deseamos, y que es el aplauso de la gente que nos rodea. Y por supuesto es algo que también nos anima a seguir adelante. Dependiendo del aporte que yo haga, las obras buenas que yo haga. Así que me retiro tantas cosas como sea posible con los pies y con las manos. Esto nos anima también, como dije, a seguir adelante. Pero, y está... El compromiso que tiene como primera y última meta, amado, es de conocer y entender al Dios de i s r e Sin importar lo mucho que debamos dejar de, dejar de lado y hacer nuestras antiguas c r e e n c i a s o nuestra vida presente o nuestras amistades o cualquier otra cosa a la que estemos atados y que nos impide realizar el gran compromiso en u e s t r a vida. Esta última forma de comprometernos con el b i e o Definitivamente e s l a más difícil, pero es el único compromiso que vale la pena, que traerá grandes cambios a nuestras vidas, y es lo que hará posible que empecemos a conocerlo, a entenderlo, ya que de otra forma siempre estaremos. Presionados por aquellas cosas que atraen n u e s t r o s deseos y a todo lo que en el mundo tiene para darnos y hacernos felices por poco tiempo. Eso no quiere decir que tendremos que retirarnos de nuestra familia. l o quiere decir que tengamos que dejar. A nuestros amigos y t r a b a j o o personas con quien e s convivimos diariamente. Sino que debemos aprender a, a través de su sabiduría en nosotros a poner nuestra vida en el orden que Él nos manda de modo que podamos tener la oportunidad de que A través de su orden, él pueda trabajar en nosotros. En todas las áreas que necesitamos, en todas las áreas de nuestras vidas que necesitamos huir para que este compromiso sea algo verdadero y sobre todo duradero en n u e s t r o s c a z o s Con ser y entender a Dios es algo fácil. Y personalmente creo que hasta el final de nuestras vidas vamos a tener algo nuevo que aprender acerca de Él. Y aunque muchos decimos que deseamos conocerlo y entenderlo, más importante es que estemos pendientes a lo que el Padre ve en nuestros corazones, ya que su evaluación siempre será más exacta que la nuestra. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de lo mucho que significa Tener un compromiso correcto con, con el mismo. Ya que esta decisión es el primer paso para tener un buen cimiento en nuestra relación con el mismo. En el libro de Mateo, capítulo 7, tenemos una enseñanza muy específica. Acerca de lo que estamos hablando y que deberíamos tener en, en cuenta de modo a modificar nuestro compromiso si fuera necesario. Dice: nadie que dice, nadie que me dice, Señor, Señor, entre al dominio. De los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos d i r e n la querida Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre no hicimos m u c h a a s poderosas o b r entonces tú querías nunca nunca os conocí salgan de mi presencia los que no g u a r d a r o n la Torah amados esta palabra corresponde a un tipo de compromiso muy común Y tenemos que examinar nuestra vida realizar nuestras metas para ver si hay, hay, hay algo que es de esto en lo que estamos haciendo. La siguiente exhortación también es importante, a m a d o De la que debemos preguntarnos qué hacemos p o n las verdades que el Wynn o s revela y con los cambios que él desea hacer en nuestra vida a través de sus verdades. Tal como dice Mateo, 724 a 27, dice, por tanto cualquiera que escuche mis palabras, y hace Lo comparé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la masa rocosa y cayó la lluvia y vinieron torrentes de aguas y soplaron los vientos y golpearon contra la casa y no cayó porque había estado cementada en la masa rocosa. Y c a l q a Que oyere esas palabras mías, y no las hicier, lo compararé a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena, y vino la lluvia, y vinieron los torrentes de agua, y soplaron los vientos y golpearon contra esa casa, y cayó, y fue grande su caída. Cada una, hermano, cada una de estas personas mencionadas en estos v e r s í c u l o s de alguna manera conocían sus palabras, pero cada uno tomó caminos diferentes y compromisos diferentes. Ahora, La pregunta más importante de todo este mensaje es ¿dónde estamos nosotros? Y cómo Elohim ve desde su tono nuestro compromiso. Sin importar cuánto tiempo hace que hemos tenido nuestro primer encuentro con Elohim, Cuál haya sido nuestro compromiso en ese momento, deberíamos hacer una revisión de toda nuestra vida para saber si realmente tenemos un compromiso dentro de su orden o si hemos tomado la decisión de hacer un compromiso inestable de acuerdo A l a c i r c u n s t a n c i a o de acuerdo a cómo nosotros deseamos que sea. El único compromiso que tendrá valor al final de nuestra s vida s es aquel en que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, el consejo y entenderlo para así poder hacer la voluntad del Padre. No podemos hacer su voluntad a menos que nos decidamos a conocerlo de y entenderlo profundamente y por sobre todo que Él vea un verdadero deseo en nuestro corazón de que el compromiso que hicimos sea una realidad. Podemos seguir hablando, amado, de este tema, mucho más. Pero creo que si todavía nos has tomado, si no has tomado un compromiso serio、sí, con el RIN, es el es momento de ser, de cambiar tus prioridades y comenzar algo nuevo. Y diferente en tu relación con él y esto valdrá mucho más que las miles de palabras que yo puedo, que yo puedo decirte lo único que puedo decirte es que el rey te bendiga y te guarde que el rey haga r e v a l o r e c e r su rostro sobre ti y tenga de ti un ser h u m a n カルナイアイセイシャバシー、シュウオットウモバス。シャバシャロウオ